Entre los estudiantes la participación es bastante activa y favorable en cuanto a la legalización del aborto, aunque hay algunos que no están de acuerdo. De todos modos, hemos manifestado ambas posturas con total respeto y tolerancia.